Berry Olzar y Ratia en el 100.8 FM. Agenda de conciertos, noticias, temas del recuerdo, discografía de grupos, entrevistas y sobre todo música.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 Y también comentarte que Euskal Música está en Facebook, ya lo sabes, porque te lo estamos ya anunciando desde hace semanas atrás. Facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Ahí podrás encontrar todas las noticias destacadas. Videoclip... Fotos, bueno, en definitiva, todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria Facebook.com barra Música, Berriozar y Ratia En el programa de hoy vamos a hacer un extenso repaso al Atorchu Rock Atorchu Rock que se va a celebrar este próximo sábado 27 de diciembre Como viene siendo habitual, entre burlata y atarrabia, entre cementerios Escucharemos la música de los grupos que van a actuar de los grupos participantes en esta edición número 17 del Atorchu Rock. Así que si te parece, vamos a comenzar pues este repaso a la Torchu Rock en la sintonía de 100.8 de la FM en el programa Euska Música y lo vamos a hacer con la canción de la Torchu Rock, la canción interpretada por Gobernos Cristal Colpatuaka. Itse itendidasu sinddi zuten zun Hilik dago berrogei minutuko muxua mandidankabable dun salataria Impotentziari irribarre bat irabazi diozu kristal kolpatuak lagun banatuen sintoma zutas betetako laukidun dun poltsa bat eta zorzirehun mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitatandu. Apo txurron betan dardos Erriak erri arizon Tu! 17 de la torch rock que se va a celebrar este próximo sábado 27 de diciembre del 2014 entre cementerios, entre Burlata y Atarrabia Y vamos a comenzar este repaso que vamos a dar a La rock Escuchando los grupos de Euskal Herria que van a estar en esta nueva edición Empezamos con Esian, que construyen sus canciones sobre una base rockera, eléctrica y escorada Hacia las lindes más festivas del hardcore melódico Quedando perfectamente coloreadas por la voz de Suriñe Presentes en La rock desde la novena edición Los de La Sacana continúan siendo referencia obligada del festival En la presente edición aprovecharán para presentar su nuevo CD Un trabajo, a añadir a una discografía integral por Maite Duw en el 2007, Erriaren Ojuan en el 2008, Borrokatu eta Irabazi en el 2010, Ichektik en el 2011 y Men eta Orain publicado en 2013. Vamos a escuchar dos temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico editado este año 2014. E Galak Astinduz es el álbum y los temas Non Saude y Kilometro Taco Gutuna desde el norte de Nafarroa estarán en a Torchu Rock. Esían. Farroa sonando la música de Sian Dentro de este último Trabajo discográfico e Gala Dos de los temas Incluidos, el tema non Soudé, Y esto que estamos escuchando Los últimos compases, el tema Kilómetro Tako Kutuna Uno de los grupos participantes En la edición número 17 De la Torchurraka çetik dusu ga Ya vamos con otro de los grupos participantes, Esnebelcha. El primer CD de Esnebelcha se tituló Made in Euskalerria, pero la banda, el proyecto comandado por el vocalista Itrikitilari, Xavi Solano, miembro fundador de Txakitu y habitual de grupos como FM de un Manifest de Contrabanda o la Afro Basque Fire Brigade, eh, denominaciones de algunos de los que han acompañado a Fermín Guruzza desde el 99, se fraguó en Jamaica en 2006 cuando Solano, en compañía del Deirun, viajó hasta los míticos estudios Tuff Gong de Bob Marley con el fin de grabar su De Euskal Herria Jamaica Class eh, Continuación natural de las últimas bandas De acompañamiento de Fermín Mugruza La música de Esna Belcha eh, Poderosa muestra de la nueva cocina musical de Euskal Herria Derrocha colores y multiculturalidad Con marca y propio label de calidad La banda cuenta con tres discos Noa en el 2010 Iru Corpetan en el 2011 Y Gora en el 2013 Incluidos en el álbum Gora Extraemos los temas Bacarda de Anne y Zapato Azule leio basterreantzitako gutuna sala idè guida mazohot Pedacito, pedacito Pegando, vamos pegando, vamos avanzando Es Nebel Cha con grandes álbumes Como por ejemplo el NOA del 2010 El Iru Colpetan del 2011 O dos temas que estamos eh, Escuchando del último trabajo discográfico Hasta la fecha el GORA del 2013 Los temas Bacarda de O este zapato azulé no, Te estoy esperando Aunque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 Y desde nos vamos con otra formación. Tras pasar 10 años en Escalariac, Javiero de guitarrista y Luisillo bajista, columna vertebral musical de la banda, dan vida en 2007 a Vendetta, banda que nace con las ganas de divertirse y el espíritu reivindicativo por bandera. Su primer CD recogió 13 vitamínicas composiciones pasadas por el tamiz del rock y erigidas sobre un genuino color ska. A dicho disco pronto le siguieron dos más, Puro Infierno en el 2011 y Fuimos, Somos y Seremos en el 2012, creciendo el grupo de su mano de forma exponencial. En Ator rock 17 presentarán su esperadísimo cuarto CD titulado 13 balas. De él vamos a escuchar los temas Leña al Fuego y Galdía Siñak. Abriendo camino a cualquier parte, siempre que sea adelante.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 que busca música en las redes sociales. Seguimos el repaso que estamos haciendo a la Torture Rock de este año 2014, ya sabes este sábado 27 de diciembre entre Cementerios, ya lo sabes entre Burlata y Atarrabia y nos vamos ahora con otra de las bandas que van a estar actuando en esta edición de la Torture Rock, son Arcada Social, grupo de Strict Punk ha en Arrasate, surgido en 1997, tras diversos parones en su carrera se presenta por primera vez en el a Torture Rock, su último disco, Beste Historia va del 2012, fue un Éxito de público ganándose a las Nuevas generaciones con contundentes Coros que poco a poco se van Convirtiendo en himnos, ahora regresan Con su nuevo disco Il Orduko bici y de él vamos a Extraer los temas Agur Lagun Y Gure Arbasoaka Música Social. Grupo de Stryke pun afincado en Arrasate. También van a estar actuando en la edición número 17 de la Torch Rock este próximo sábado. Ura, en Entre burrata y Atarrabia. Aldis, Temas que seguro van a sonar a Gurlagun o esto que estamos escuchando. Gure Armasovaca. Gure Armasovaca. Repasando la música de los participantes en la nueva edición de la Torture Rock, en la sintonía de Berriozario Rock y en el 100.8 de la FM, y en internet en Euskiplaza.net, en nuestro programa de Euskal Música, pusita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria. Y nos vamos ahora con Casbat. En 1995, cuatro jóvenes de Ourense, Luba, Chiqui Gorca Sesma y Gorka Lazcano, deciden montar un grupo punk. Poco después de comenzar, deciden incluir una cantante femenina, siendo Sorcun Rubio la elegida tras quedar la banda fascinada por su particular timbre de voz. El grupo se mantiene en activo hasta 2002 en una primera etapa, años en los que graban 3 discos: Casbat en el 96, Distancia en el 97 y Esiac en el 99. Tras regresar a la escena en 2014, la banda regala un nuevo CD a sus seguidores, Arrakala tras su concierto en la edición de este año de la Torture Rock, el grupo tiene previsto hacer un nuevo parón no sabiendo si este será definitivo o temporal, por lo que su actuación en esta edición será todavía más especial, nos quedamos disfrutando de los temas Arrakala y suen escaparate tan... Casbata Dentro de su último trabajo discográfico Arrakala y están sonando los temas Arrakala, tema que da título al álbum esto que estamos escuchando Los últimos compases, el tema Suen Escaparate Tan Banda que va a estar este sábado en Alatorch Rock en la edición número 17 Y atención porque va a ser un concierto especial ya que como te comentaba anteriormente no sabemos Si el parón que va a hacer Kasba después de este Atorchu Rock será definitivo o temporal, esperemos. Desde aquí de Úscar Música, que sea solo temporal. Dentro de poquito estemos volviendo a escuchar a Sorkun con nuevos discos y con nuevos directos. Como el de la Torchu Rock este sábado en entre cementerios, Atarrabia y Burlata. Y nos vamos ahora con otro de los grupos, y Serdi Gorria, hace unos años eran Amaur los que pasaron por los escenarios de la Torch Rock, poniendo patas arriba la carpa, siendo uno de los grupos de referencia a lo que a grupo de plaza se refiere. Tras un tiempo y diversos proyectos musicales, naró a Torbellino de actitud, y imagenetismo, junto con varios de sus componentes y la suma de un DJ, a la formación completan y Serdi Gorria. El 27 de diciembre podremos comprobar si la banda vizcaína es capaz de hacer bailar a los miles de personas que en la carpa se reunirá. Lo que vamos a escuchar es uno de los temas en directos. No se oye muy bien, pero para, bueno, para darnos su cuenta de lo que nos vamos a poder encontrar encima del escenario en el Ator Rock, nos vale. mas estar presente en el Atorchu Rocker. Este año 2014 recuerda este sábado 27 de diciembre. Zilliak, Zilliak, egiten didazu, baina zindizuten zun Hillik dago, berrogei minutuko musua eman didan, kabledun zalataria Impotentziari irribarre bat irabazi diozu Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma Zutaz betetako lauki dun bat, ¡Eta sorcire un mendeku kilómetro de Rirore Iteko y, y Rikitan! Pues hasta aquí el repaso a los grupos de Euskal Herria que van a estar en la edición de este año de la Tortur Rock. Esian, Esnebelcha, vendeta Arcada Social, Kasbat y La Formación y Serdi Corrian. Aparte de ellos están Aspencat, Talco, Strikaya, Cop y Narco. En definitiva 11 grupos encima del escenario, apertura de puertas a las 4 de la tarde, primer grupo encima del escenario a las 4.30, hasta las altas horas de la madrugada, esta nueva edición del Ator Churro, recuerda, entre cementerios, entre Atarrabia y Burlata. Escuchamos nuevamente la canción de Governors, Cristal Colpatua, que tema del Ator Churro, Y seguimos con más música local, música de Euskal Herria, en la sintonía de 100.8 de la FM, en internet en euskiplaza.net, esto es Euskal Música, tu cita, con la música local.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 esta semana en el programa Euskal Música la sintonía de berriozar y Ratia en el 10.8 de la FM. Y en internet, claro que sí, ahí estamos en egusquiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. Hablamos de Corronchi y la Sinfónica de Bilbao en un doble disco, CD más DVD, que guarda el concierto ofrecido durante la Astenhausia de Bilbo de este año 2014. Los sonidos folk de Corronchi han sido arreglados y adaptados por Xavier Zavala para que fuesen interpretados junto a la Sinfónica de Bilbao. Dos mundos musicales, el clásico y el folk unidos en el disco Sinfónic Bilbao, conmemorando el décimo aniversario de la formación de Corronchi. Akerrak, Adarrak o Kerraker el tema que estamos escuchando, novedad esta semana, Neuskal Música, auténtico disco y por supuesto auténtico el concierto que dieron en la... Aste Nagushia de Bilbo Este año 2014 Con Ronchi y la Orquesta Sinfónica de Bilbao Juntos en este doble CD Más DVD, y nosotros que continuamos Y nos vamos con algo más de caña Nos vamos con una banda que se hace llamar Gabesia, hablamos de su Nuevo trabajo discográfico Etzai, Y lo que vamos a escuchar Son dos de los temas incluidos En ese último trabajo hasta la fecha El tema Amecha y Sandela Y el tema Peripecia Peripecia star lì scrittona anche sono ciòsperarà questo preferi cuciga ai vi vecchiga che cicca di tutta vestste chiaro y la fuerza con la que nos viene esta formación, Gavessia Dentro de su último trabajo discográfico hasta la fecha, Gisaki Aetsai Ahí están los temas Ameza y Sandela Puesto que estamos escuchando el corte número 7 del álbum, pedipesia Recuerda, solo ellos son Gavessia Y lo escuchas en la sintonía del 100.8 de la FM En Berriozar y Ratia En internet en euskiplaza.net como cada jueves de 6 a 7 y media de la tarde, en riguroso directo y cada fin de semana estamos nuevamente contigo en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, pero eso sí en repetición y en redinfusión, dando un repaso a todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Y seguimos, ahora sí que sí, compartiendo contigo más música y nos vamos con gente de Iruña nos vamos con In Gravito, que acaban de publicar hace unos meses recientemente lo que es su nuevo trabajo discográfico, diario de un susurro que grita, que hay temas tan buenos como los que vamos a escuchar, el tema Atardecer Tóxico y Tras Quemar París, sonando para ti, desde Iruña In esperando buscando efectivo? Vaya caña que estamos metiendo al cuerpo es ¿eh? a estas horas de la tarde si antes era la música de gabsia ahora es la música de esta formación de ingrávito con ese álbum titulado diario de un susurro que grita tras quemar parís es el octavo es el tercer corte del álbum antes escuchábamos el octavo corte del, del álbum a tercer óxido a un poquito más de marcha al cuerpo, claro que sí dejamos un poquito el rock, dejamos un poquito el metal, dejamos un poquito la caña, y nos vamos con otro estilo de caña, una caña que nos va a hacer bailar una caña más eh, divertida, digámoslo así de manos de Emon dentro de su último trabajo, Sua esto que vas a escuchar, Sure Sua, Son, como te comentaba anteriormente, e -M -O -N, E-M-O-N Emon Nireburua Zarrigaldetzen dit, non eskutatu zaren Pauso bat atzera, txamba hartzeko eta bila, bila gaitezen Egunak, ogeitara hor du, ditu, baina zuetzaude hauetan Koitzetik iguntza, zure ausaia Yeah, yeah. Sua. Esto se hace llamar Suresua, seguro que lo estás bailando A estas horas de la tarde La sintonía del 100.8 En Euskal Música Tu cita con la música local La música que se realiza en Euskal Herria Ellos, Emon sua. Sua, sua, sua. Y nada, vamos a ir terminando Ya el programa de hoy de Euskal Música La música te la trae Berricha, Raka, Lemak Ayuraka Y con esta música comenzarte que hoy hemos hablado de la TORCHU ROCK La primera hora del programa hemos repasado un poquito Los grupos de Euskal Herria que van a estar encima del escenario Apertura de puertas 4 de la tarde Edición 17 a TORCHU ROCK Sábado 27 de diciembre Entre cementerios, entre burlata y atar rabia. Y luego hemos escuchado, no esta semana, lo nuevo de Corronchi junto a la Sinfónica de Bilbao. La música de Gavesia e Ingraz Vito. También hemos escuchado uno de los temas incluidos dentro del nuevo trabajo discográfico de Damon, ya ahora desde Le Cumberri, Ferri, Charraco, Lemac y Yuraka. 62 Pues hasta aquí el programa de hoy de Euskal Música y nos vamos a despedir con un tema del recuerdo. Nos vamos a ir hasta el 2006, nos vamos a ir con Borja, Raúl, Juanjo y Gorka. Hablamos de Videbat, hablamos del álbum Miña y Taxiña y hablamos del tema titulado Sahara. Con él os decimos adiós. Será hasta dentro de 7 días aquí en el 100.8 Euskal Música, <música> bye